Malagata, más arriba que nunca. Hago esta otra vez a que la gata, que muy solo y triste, un día me dejó. Ya no quiero que me agañes, cansado estoy, porque fuiste muy ingrata con mi amor. Tú eres esa mala gata que se alejó, dejando sola yo. Mala gata y su nueva producción. katta la